¿Cómo andas,、eh, Vasco? Te digo yo, sí, sí, sí.、Eh, Lorenzo Leveola para, para la, la audiencia. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenos días、eh, a la audiencia. ¿Cómo andas, Mauro? Bien. Bien, acá estamos en otro evento solidario. Es el noveno Villalonso Roque que hacemos.、Eh, como todos los años en invierno, tratamos de, de protegerlo más que nada del frío, como decías vos, que se viene en las noches ¿viste? más rápido. Así que la idea es hacerlo dentro del auditorio. La idea no. ya está、eh, puesta la fecha, es el 22 de mayo, domingo 22 de mayo, y bueno, lo hacemos en el auditorio, creo que es la tercera vez que estamos en el auditorio, en esta ocasión se agregaron unas dos bandas más de lo normal, porque bueno,、eh, al ser adentro,、eh, la idea es justamente que vaya mucha gente, las mismas bandas llevan a gente para、eh, que el objetivo principal, que es juntar mercadería para los comedores, m e r e n d e r o s y para la gente que realmente necesita. ¿Cuántas bandas van a ver este año? Este año、eh, va a haber siete bandas en vivo、bien. y este, son todas locales, por supuesto, como siempre.、Eh, y bueno,、eh, va a estar muy bueno y la organización está, como siempre, digamos, muy atenta a todo. Así que estamos, estamos bien, estamos bien para el 22 de mayo. Bien, esto es entrada libre y gratuita con este, un, un, alimento,、no、un alimento. Sí, un alimento no perecedero, como siempre. Y la entrada va a ser por la、mm, Avenida Belgrano. Este, y bueno,、eh, ahí van a estar este, todas las bandas en vivo, va a arrancar a las 14 horas más o menos, está pre、eh, preparado para esa hora, pero puede arrancar un poquito más tarde. 14, 14, 30 hasta las 20 30, 20, 30, 21 más o menos de la noche. Bien, ¿con lo recaudado qué hacen? Con lo recaudado,、eh, nosotros ahora en la agrupación estamos dando una doble utilización, digamos, porque en principio se entregaba la mercadería, o sea, era un paquete de fideo, arroz, polenta, se entregaba a, a distintos comedores y demás. Y nosotros ya hace un tiempo largo, que vos、pues, ya sabés, que estamos haciendo viandas. Entonces, este, si por ahí donan puré de tomate, fideos y, y ese tipo de cosas, nosotros nos queda más que nada buscar la carne ¿eh? o el pollo en este caso. Este, así que no, no, me parece que es mucho más、eh, voluminoso, digamos, poder hacer las viandas si bien es más trabajoso, pero vos elaboras la comida y llega más gente.、Bien. Hacemos 200 viandas. Cada viernes por medio, este n e fin de semana hacemos de vuelta, el sábado hacemos 200 v í e s Con una recaudación como esta del Villa Alonso, ¿cuánto puede este, manejarse en un merendero? ¿Cuánta, ¿Cuánta mercadería consigue? No, para un merendero, si、sí, la gente, nosotros hemos hecho, no me acuerdo si fue el segundo o el tercer Villa Alonso Rock, que le dimos a un merendero del Néstor Kisner, creo que era. Este, y tuvo leche para seis meses, por ejemplo. O sea, si、eh, bueno. se hace directamente todo lo que es para un merendero.、Bien. En este caso nosotros no pedimos nada en especial, pedimos alimento no perecedero. Puede llegar a ser este, una leche como puede llegar a ser un paquete de fideo, s un aceite, un p u r é de tomate, un azúcar. Este, y en, en esta ocasión también estamos pidiendo útiles escolares.、Bien. En esta ocasión en particular del noveno v i l l a r o n s o r r o c Eh, aparte del alimento no p r e c e d e r o que tenga un lápiz, una goma, una regla, está perfecto porque todavía hay chicos que lo están necesitando, como, como siempre.、Eh, vos decías, hablabas de c i n c o seis siete o bandas, pero ustedes tienen muchas más que van dando vuelta. Eh, eh, ¿Cómo s las eligen? No, el, el tema es el siguiente. Nosotros arrancamos en el 2015 con el primer v i l l a d ó n Sorro. Y nos costó horrores encontrar cuatro o cinco bandas para el debut del, del Villalonso, el primer Villalonso que hicimos en, en, en Torrobo y Juncal, cuando estaba en la comisión. Y bueno, ya para el segundo había diez anotados,、eh, cinco llegaron primero y fueron los que, los que estuvieron. Eh, y va por orden de llegada digamos en realidad nosotros no elegimos a nadie nosotros no contratamos a nadie es una cuestión de、eh, la gente va、eh, a donoren porque realmente van a donoren y, y se anotan dice yo quiero participar perfecto y lo anotamos si está entre los primeros 5 o 6 en este caso entraron 7 porque la idea era poder porque tenemos muchos anotados este, y después van ingresando por orden de llegada digamos es así Eh, bueno ahora en estos tiempos、sí. eh, se está、eh, intentando que en los escenarios haya mujeres、sí. se está cumpliendo el cupo femenino en este v i l l a l o n z o o está complicado y en este mira en este v i l l a l o n z o casualmente en este villalonso está complicado e estuvo siempre complicado nosotros en los nueve eventos solidarios que hemos hecho、eh, hemos contratado hemos contratado hemos este、eh, convocado o se, han, o se han anotado un montón de mujeres Eh, cuando hicimos el primer Villalonso rock, inclusive fue, me acuerdo, Marcela Fernández, que sale del género del rock, porque era el primer Villalonso y no se sabía todavía, viste, cuando vos arrancás con algo de la nada, después ya en el segundo Villalonso se formó el Villalonso rock, en el segundo, en realidad, tomó como cuerpo, digamos, porque el primero fue un amigo mío, Marquito Ballesteros. que canta cumbia, canta cuarteto, fue Marcela Fernández a hacerme el aguante, porque era muy difícil conseguir bandas. Entonces, entre, fue Ana Paola Melotti、eh, en ese momento, y, y creo que había dos banditas nada más de rock. Ya para el segundo, te vuelvo a repetir, había gente anotada, en el tercero lo mismo, y siempre fuimos poniendo、eh, mujeres. Eh, en, con respecto a lo que vos me preguntas del cupo femenino, a mí me parece fantástico. De hecho, nosotros en la agrupación tenemos 24 o 25 personas, de las cuales 20 son mujeres.、Eh, tenemos cuatro varones nada más. Y el problema no es ese, el problema es que, como en todos los géneros, es difícil poder concretar ese 30% nacional y ese 50% que marca la ordenanza municipal. Porque、eh, las bandas, cuando se arman, son bandas que se arman de amigos. O sea, cuando vos formás una banda, sea de cumbia, de cuarteto, de rock o de lo que fuera,、eh, lo haces entre, entre amigos, ¿no?、Eh, vamos a tocar, p o r que tocas. Entonces, después te encontrás con el problema de que te faltan de cinco personas dos mujeres. Ninguna banda.、Eh, el fin de semana pasado tocó Juan y de piano y otros artistas y, no, tam, y lo mismo. Le pasó sin ir más lejos al, al, al municipio cuando trajo los otros días Los Palmeras. que bueno, después salió la gente en las redes sociales y demás, y terminaron este, ocupando tres mujeres locales, que, que está bien, o, o, sí ocupando, porque ahí las contrataron, este, tres mujeres locales. Nosotros,、eh, en, en todos los géneros es difícil este cupo. En el heavy metal, aún peor, porque no hay muchas chicas que canten. En este caso tenemos, por ejemplo, la Pródiga, creo que es una de las bandas que va a actuar este, este 22 de mayo. La chica canta, es la, la, la, la primera voz es la cantante. En otra banda、eh, hay otra chica que toca el bajo, la chica que conduce el evento también es mujer, pero es muy difícil. Y como nosotros no repetimos, o sea, hemos repetido a n a Paola Melotti, ha estado d a n dos v i l l a r o n s o Rock,、eh, Sangre Raíz también ha estado d a n dos v i l l a r o n s o Rock, que también la,、eh, pocha era la, la líder de Sangre Raíz, que estuvo dos veces, y ahora nos están cantando. Bueno, entonces hay un, hay un montón de, de cosas. Y, y por ejemplo con la cumbia, con el cuarteto y con el f o l c l o r pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Es muy difícil、eh, cumplir ese cupo, es muy difícil. Lo, le pasa a los camioneros. ¿Cuántas mujeres camioneras conoces? Hay 150 camioneros y una mujer camionera. Y se complica también porque es difícil el cupo. Y con, este, con esta cantidad de personas,、eh, mujeres que van a estar, también hubo un planteo en este caso de la agrupación que conduce Liliane e p i f a n i o que es Mapu.、Sí. Eh, ¿Te llamaron? ¿Qué、sí. te dijeron? No, no, me llamó para decirme de, de la ordenanza y de que bueno, de que no habían estado anteriormente, pues yo primero pregunté por qué ahora, porque la verdad que siempre, primero、pues、siempre pusimos mujeres y nunca nos habían, bueno, que se había armado en la pandemia, que por cuestiones de pandemia no habían podido realizar, su, hacer valer sus derechos, digamos. Este, así que, bueno, le, digo, le agradecí, pero sinceramente, de hecho, le, le ofrecí, si ella tiene gente, digamos, chicas que estén en el heavy metal porque no puedo poner una chica que cante cuarteto porque es el visceroso rock si no le pongo visceroso cuarteto que no, que, no, que no estaría mal en cualquier momento ¿no? el, sobre todo si cumplimos con el cupo si cumplimos con el cupo le pongo con el cuarteto este, pero tendríamos que hacer un, un, un episodio aparte pero Eh, la verdad que nosotros estamos abiertos, por supuesto, a que si, si hay, hay, inclusive ahora que ya tenemos las siete bandas convocadas, llega a aparecer alguna chica que me llame por teléfono, si querés después te dejo el teléfono para que lo puedas poner, este, no, tengo, no tenemos ningún problema,、no、yo, nadie tiene ningún problema, simplemente que el chico que hace conmigo, que es César Rivero, que tiene una banda, que ahora va a representar a la provincia de La Pampa, el 7 en San Luis, este... Eh, con una banda de rock por, una, por un buen homenaje que le hacen a los caídos este chico conoce todas las bandas de heavy metal acá en Santa Rosa en Dice Vasco no hay no hay más o sea、eh, con mujeres que ya no hayan estado digamos no hay viste、eh, bueno、eh, estamos en esa igual de todos modos bueno、eh, te vuelvo a repetir le agradecemos a la señora que nos haya hecho, hecho esta recomendación pero sinceramente、eh, lo que hay es lo que va a estar en el escenario y bueno y si hay alguna multa bueno veremos Bueno,、eh, repetimos、eh, fecha, este, horario y sobre todo、eh, cuál es el fin que tiene el Villa Alonso Rock. Bueno, el, la fecha es el 22 de mayo en el Medasur, en el auditorio, es el Villa Alonso Rock auditorio, que lo hacemos todo el, todos los inviernos, y、eh, es de 14 horas a, a 21 más o menos, la entrada es un alimento no perecedero. puede llegar a ser también como, como te decía algún tipo de eh, eh, algún útil lo que sea、eh, que también se necesita y este bueno nada que disfruten como lo viene n disfrutando siempre y la idea ya estamos pensando en el décimo que vendría a ser como un cumpleaños para nosotros porque es el décimo Villalonso rock y bueno estamos viendo a ver si lo podríamos hacer este en el anfi y traer alguna banda de afuera y estamos en ese trámite también para que la gente los metal de la papa también puedan disfrutar de algo de afuera que también en, está bueno、Perfecto. gracias、Lorena. no por favor gracias a vos mauro y un saludo grande a toda la audiencia Lorenzo, el vasco veo, la organizador del Villa l o n z o Rock, el 22 de mayo,、eh, las que puedan ir, los que puedan ir, con un alimento no perecedero o algún útil escolar, va a ser beneficioso para、eh, varios merenderos o organizaciones sociales de la ciudad de Santa Rosa.